Y en cuanto concluye el programa lo subimos a las redes sociales, lo subimos más concretamente a la página que tenemos en Twitter, twitter.com barra euskalmusica.fm Y a la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra euskalmusica de Riozar y Ratia Para que este y todos los programas de música los puedas escuchar o los puedas volver a escuchar el día que más te guste a la hora que más te convenga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 Comenzamos el mes de abril y lo hacemos fuerte ya que nos vamos a ir con el nuevo trabajo discográfico del Bonnie Requiem por el Mundo Ya que este sábado 7 de abril a partir de las 8 y media de la tarde lo estará presentando en la Sala Indara de Iruña También escucharemos a la formación Zaraustarra Skastic que ha publicado lo que es su cuarto trabajo que lleva por título Jens yeah. También hablaremos de la formación Estegial lizarra Flitter, hablaremos de ese nuevo trabajo discográfico de Predador, escucharemos dos de los temas del álbum y te adelantamos que el 7 de julio, en pleno San Fermín, estarán en Iruña. También, como no, escucharemos a los majestuosos Barry Charrak, que llenaron el eh, beck de Baracaldo con 10.000 personas, ...en ese álbum presentación del álbum Infra Soñuaka. También como no escucharemos a Rafa Rueda, a Maider... ...y el nuevo trabajo discográfico de la formación de Nafarroa Punto Crítico... ...un disco autoproducido grabado en el local de ensayo de la banda. Todo esto y más música durante estos próximos 90 minutos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 Así que os parece, si os parece, vamos a comenzar lo que es el primer programa del mes de abril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 El fruto de todo este trabajo es un disco que engancha desde el primer momento, que contagia mucha vitalidad y que nos hace seguir sintiendo pasión por el rock and roll. Todo un regalo del Boni para los amantes de la buena música. Comentarte que el Boni estará presentando este su nuevo trabajo discográfico Requiem por el Mundo este sábado 7 de abril a partir de las 8 y media de la tarde en la Sala Indara de Iruña. Además... Por supuesto, también repasará canciones de sus discos anteriores y, por supuesto, clásicos de barricada. Lo dicho todo ello, este sábado 7 de abril a las 8 y media en la Sala Indara de Iruña. Nosotros nos quedamos con dos de los temas incluidos en este, su tercer álbum Requiem por el Mundo. Los temas La trinchera y Lobo malherido. Con el Boni comenzamos una nueva edición de Euskal Musical. hablando dos de los temas incluidos lo que es el tercer trabajo discográfico para El Boni, La Trinchera y Lobo Malherido dentro del álbum Requiem por el Mundo recuerda, este sábado a partir de las 8 y media de la tarde en la sala Indara de Iruña y nos vamos con el grupo Salaustarra de Skasti que ha publicado su cuarto trabajo que lleva por título Ye una onomatopeya que utiliza los componentes de la formación para insuflarse ánimos o como afirmación, aunque los orígenes de Skasti fueron como un grupo de ska en sus 13 años de historia la banda ha ido evolucionando y Ye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 pero con un hilo conductor claro, que no es otro que mantener la idea del baile, música para bailar y para pasarlo bien. La formación la componen Gork Mendia a la batería, Ander Isa al bajo, Mats Aldias a la guitarra, Aitor Ito al a Itualalo sintes, Josu Ondarro al trombón, Mikel Alberdi a la trompeta, Xavi Unsin a las voces e Iker Íñigo a la voz. Nos quedamos con esta banda Sarausterra, nuevo trabajo discográfico titulado más concretamente Ye idel, te vamos a extraer los temas titulados Arnasa, la Purtura, ja tema sustraiaka mixa dan dit da mito legi da da mito kon dit gut dan mito hilum da mito Jadera irtetze kotera azkata zuera ametxe dos eh, de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de esta formación de Saus, Scasty el álbum ye, los temas Arnasa Lapurtus y el tema Sustra ya. Y ahora nos vamos con la formación de Estella Flitter, que tiene nuevo trabajo bajo el brazo después de volver a los escenarios de la mano de maldito Records en el 2013 con Rabioso y Fafter After Death, la banda de Lizarra Flitter regresa a sus raíces de finales de los 90 y nos presenta su décimo trabajo de estudio, Depredador como novedad, Flitter presenta a Borsa Ochoa como nuevo bajista de la banda isla será el responsable de hacer que los graves nos muevan las tripas en el directo, Depredador ha sido grabado y mezclado en los estudios 3 M76 de Lizarra entre enero Y noviembre del 2017 Por Frank Ramírez, productor De la mayoría de los trabajos de Flitter Entre las fechas de la gira de presentación Del disco, se encuentra la diluña El 7 de julio, nada más y nada menos Que en pleno San Fermines, no sabemos aún El lugar, pero recuerda, el 7 de julio Estarán descargando Flitter En pleno San Fermines, nos quedamos Aquí en el álbum depredador y del él te extraemos Los temas, tienen una bala para ti Y el martillo golpea Steggy Alizarra, el regreso de Flitter con el álbum Depredador, recordarte 7 de julio, San Fermín Iruña, concierto importante concierto interesante de esta banda, nos vamos Hasta Lecumberri, con la formación Berry Charrac, formada en 1994. Berry Charrac es un power trio que cuenta ya con 8 discos de estudio, más un recopilatorio y un documental, demostrando a cada paso una actitud y evolución que nos hace totalmente impredecibles. Berry Charrac ha girado por todo el mundo, incluyendo tours por Europa y Sudamérica junto a Raze Games, conciertos abriendo para Deftones, actuaciones en grandes festivales como elfes de Francia, Rock de Japón, Canadian Music Fest de Canadá,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 única banda y de una banda única. Ahora, en 2017, han regresado con nuevo disco de estudio, InfraSonyuac, producido por Bill Stamson y Jackson Livermore, en el cual te vas a poder encontrar 10 nuevos temas de manos de Gorka, David y Calder. Conciertazo, el celebrado en el bec de Baracaldo, con nada más y nada menos que 10.000 personas. InfraSonyuac, Berricherrak, Suri, Sorionaren, Lobbias... Omarish hablando ya los inigualables Parry Charrac con este su nuevo trabajo discográfico Infra sueñoa que ahora nos vamos con otro estilo de música diferente nos vamos con Rafa Rueda que es consciente de que detenerse puede conllevar el olvido y, por ello, vuelve con nuevas preguntas dirigidas tanto a sí mismo como a los y las letristas que le acompañan. Sin duda, el nuevo trabajo de Rafa Rueda, Iri Cristal Escua, llama la atención no únicamente por la calidad de sus composiciones de reglos, también por las letras escritas por Arcaich Cano, Leire Bilbao, Gochón Balanderán, Unai Iturriaga, Mirena Murisa y Arcaich Estiballes. El músico de Munguía cuenta con una amplia trayectoria de 20 años, desde que dio sus primeros pasos a principios de los 90 con el Grupo Uribe broken beats A continuación creó el grupo PLT Una propuesta novedosa en el rock vasco Que el año pasado volvió a reunirse A petición de sus seguidores Para ofrecer una breve gira Este nuevo trabajo de Rafa Rueda Iri Es una obra fruto del trabajo conjunto De grandes creadores Cada uno de los cuales ha dado lo mejor de sí En esta reflexión sobre la realidad Entre la ciudad y las personas Rafa Rueda, Ir y Cristal Escoa Del te extraemos los temas Naikari y el tema Oroids Soiz piyurtu zait izu hakemen ah, Idiak gau esorruo zen Izu hakemen ah, diya Zazpiko Maiatzaren amarrean Zazpiesne beize biltzan Arata honan larrean Gortako lanak parri dukontari zinete jarri gure zukalde zarrean iru zemetzo da bialaba ondoan gure hamama Lapikoaren aurrean Zazpi gizon sartu ziren Zazpi arma eskuetan Esan eze zintuz dela Sarri ikusten mezetan Zez kokakhoi Gustiak gusten Quiero ver ama Hekin sintuste Ne Naizta etzu contatu miñaa iñois Es se sabto ha seraman sin tus tem gaue sai ki ke candido camionetas arbaten multza ca sinjustenigo el darre zoztu naiz igutena etzen bueltatu berriro naiz tazten zen alegindu gure ama ya king do segni che man si son tirò amma mari tu ana dira bere has che Asko ko da urtekin agertu zara sei lagunki Muitu oste Se sabatu Naiztabi hotzik Ezin el kartu El kartu tira ez urrak Miña ez da inoiz Eze sabatu iztabi jocik esi nie música más tranquilita para escuchar a estas horas de la tarde en la sintonía del 100.8 en Berriozar y Ratia, en una nueva edición del programa de Buscal Música, la música que nos trae Rafa Rueda dentro de su nuevo larga duración Iri Cristal Squad. y ahora nos vamos con eh, Maider Sabalegui, unida desde siempre al mundo de la música, en esta ocasión nos presenta su primer disco en solitario, Suei 20 años después del gran éxito obtenido junto a laiste lechea presenta Maider su primer trabajo en solitario pero viene acompañada por un excelente elenco de músicos y nos hace participar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 egin zizon izar txikia argi bizizko urrezko dir dira izar arteko ametxen estalpean maizasunoa zer goxo batean zauden tokian besakatzen zailur hemen Soen artean Segundo kia Argiibizizko urrezko dirgirara Giizar arteko ametxe dalpean maiitasun atzekoxo batean zaudentokian besarkat tzen zajuun Besoen artean, zer bair gaizke ginean nuen Zigortu izan du nere burua, baina norain badakit Lasha izau dela, iztartxiki bat zara Gertira egiten duena, gau erokulun katzen zaitu Besoetan De la música de Maider Sabalegui con su primer eh, álbum en solitario su EI, nos vamos con la formación Punto Crítico, Anormalías es el título del nuevo trabajo de estudio de Punto Crítico, una vez más se trata de un disco totalmente autoproducido grabado, mezclado y masterizado en el local de ensayo punk rock punzante con letras repletas de crítica de la realidad actual que pueden llevar incluso a la reflexión, igual que en el anterior disco han contado en alguno de los temas con la grata colaboración de buenos amigos uh, nos introducimos en este álbum lo dicho, disco autoproducido y grabado en el local de ensayo el álbum Anormalías del textraemos cristal y bajo control ellos, punto crítico reza a los prejuicios que atraviesan tu cerebro yo al final me saldré con la mía pero no pidáis por mi alma y dejad a Dios descansar que de bastante mi no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 Música en las redes sociales. están bajo control dos de los temas incluidos en el nuevo álbum autoproducido grabado en el local de ensayo de la banda Punto Crítico, el álbum Anomalías y ahora no somos. Son Borgon que es una banda de rap metal y metal afincados en Villavaterravia formada en 2014. Sus componentes provienen de la escena hip hop y metal core local. Los componentes son Aaron de voz principal y DJ Pike. Eh, platos, shampers y programaciones provenientes del grupo ZTK Rap. John Bourbon Home, Bucky voz y Julen Dread, guitarras procedentes de la banda Insomnio Crónico y David Topper a la batería, involucrado en el panorama jazz-funk local. Tras una magnífica acogida de su primer trabajo 40 grados, Bourbon Kings vuelve con un nuevo álbum. La banda sigue fiel a su espíritu, trayendo al siglo 21 un sonido actualizado del más puro New Metal noventero. Son 12 cortes donde la banda transmite lo más profundo que portan sus fantasmas interiores. Bourbon Kings ha vuelto a confiar en el Sótano Studios para grabar este trabajo, una elaboradísima coproducción de la propia banda Aker Piedra Fita, dando como resultado una obra cuidada hasta el último detalle. Al igual que hicieron en cada uno de los 40 conciertos ofrecidos en su anterior gira, Bourbon Kings sigue destilando sobre el escenario ese carácter etílico con una energía explosiva que hace única a la banda de nafarroa Bourbon Kings, el álbum... Performance, de él te extraemos tres de los temas Una sola oportunidad Todo el mundo lo sabe Y la ley del más fuerte Esto es Woodland Games Gero de miedu en el cuerpo, necesito uh, Un solo tiro uh, Evalorez tu vida Y dejes de joder el mundo, necesito uh, Un solo tiro uh, Que te cagues encima No puedas aguantar el llanto, necesito uh, Un solo tiro uh, Veré como nación, si no tienes las a teporez Sonando la música de esta formación de Atarrabia Villaba, Boron Kings, dentro del álbum Performance, tres de los temas, una sola oportunidad, todo el mundo lo sabe y la ley del más fuerte. Y con ellos ponemos el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música. Hemos escuchado Alboni con el álbum Requiem por el Mundo, los temas, La Trinchera y Lobo Malherido. Recuerda, este sábado, 7 de abril, a partir de las 8 y media de la tarde en directo en la Sala Indala de Iruña. También... A Scasti con su nuevo trabajo discográfico, cuarto trabajo de estudio Y, a la formación de Estella Lizarra Flitter, que tienen en la gira un día destacado el 7 de julio en pleno San Fermín, aquí en Iruña, presentando Depredador y sus eh, temas más, más... Eh, populares, digamoslo así, más clásicos de esta banda de Lizarra también hemos escuchado a Barry Charrak Rafa Rueda, Maider, Punto Crítico con ese su álbum autoproducido, grabado en el local de ensayo y a la formación de Atarrabia Villaba, Boron Kings recuerda que dentro de 7 días volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria hasta entonces, saludos, agur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 busca música en las redes sociales berriozar y ratia en el 100.8 de FM.